Enero de 1988, Valladolid. La prensa local se hace eco de un hecho sorprendente que tiene lugar en una humilde vivienda de las afueras de la ciudad castellana. Según las primeras noticias, se trata de un caso de poltergeist. Los fenómenos registrados son espectaculares. Se mueven objetos, las bombillas estallan, los enseres se incendian de forma espontánea, esferas de plomo caen del techo como surgidas desde otra dimensión. Un caso sorprendente que requería de una urgente investigación. Del análisis del suceso se hace cargo el Centro de Estudios Parapsicológicos de Valladolid, una entidad vinculada a la Sociedad Española de Parapsicología. Logran acceder a la vivienda para poder realizar una investigación in situ. En su interior habitan dos personas. Una de ellas se llama Camila, tiene 60 años. Junto a ella vive José, su nieto, un muchacho de 16 años. Los entrevistan a los dos y dejan que sean ellos quienes efectúan el primer diagnóstico del caso. Para la familia, un hijo de Camila que había muerto de forma violenta es el culpable de los hechos. Creen que su espíritu se está dejando notar. A partir de ese momento pasan a la etapa de observación. Los investigadores se instalan en la vivienda con objeto de poder catalogar y presenciar los hechos. Pero algo extraño ocurre. O al contrario porque en realidad no pasa absolutamente nada. Y este detalle llama profundamente la atención a los investigadores porque no es algo habitual. Por norma, los investigadores se suelen también presenciar los fenómenos. Sin embargo, la dueña de la vivienda informa a los parapsicólogos de que los hechos se centran en su dormitorio y que cuando ocurren. Este siempre está a oscura. Sin embargo, tampoco pasa nada en esas circunstancias, salvo una serie de acontecimientos tremendamente subjetivos. La labor fundamental en este tipo de casos es estudiar el perfil psicológico de los testigos del suceso. Desde un principio los estudiosos de la Sociedad Española de Parapsicología centran sus esfuerzos en el diagnóstico de José. El muchacho de 16 años que siempre está presente cuando ocurren los hechos. Determinan que es una persona agresiva y violenta. Esta circunstancia podría deberse a la pérdida de sus padres dos años antes, lo cual le provocó una profunda introversión que solo se quiebra cuando su personalidad se vuelve repentinamente irascible. Su duro carácter incluso le acabó provocando que fuera expulsado de un centro de menores especializado en niños huérfanos. Por su otra parte Camila es una mujer compleja, padece de insomnio y según se puede leer en el informe elaborado por los investigadores es muy sugestionable y tendente a manifestar creencias mágicas. Parece, según deducen los expertos, en la víctima propicia para convertirse en testigo de un fenómeno de poltergeist. ¿Pero víctima de quién? Sospechan los estudiosos, que de su propio nieto. Es por ello que deciden pasar varias noches en su compañía, quieren averiguar cuál es el grado de implicación del muchacho en el caso... Finalmente el joven José tras tres noches confiesa que es el culpable que él provoca conscientemente los fenómenos que en definitiva no hay casa encantada, no hay poltergeist los extraños ruidos los provoca con los nudillos las grabaciones psicofónicas son falsificadas por él previamente las bolas de plomo las danza mediante un método de propulsión discreto que ha desarrollado manejando sus dedos en definitiva el joven explica cómo ha ido produciendo todos y cada uno de los episodios Los estudiosos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas elaboraron un dossier en donde exponen todos los pasos seguidos y la solución a cada uno de los fenómenos registrados. En el expediente se justifica el cuadro que ha provocado el hecho. El muchacho culpaba inconscientemente a su abuela de la muerte de sus padres y a sabiendas de que se trata de una persona sugestionable ha decidido tramar una venganza diseñando un fenómeno paranormal. Al final del texto, los investigadores sellaron la conclusión. Expediente resuelto. que hay niños hay niños que tienen